tem com que ya en el uso me estoy quedando. Porque soy feo, la culpa de kanser, ik mira, mira, Lola, Lola, Lola, del Liggy para romper que lo libra el carga pero de ese, que no te quede de los brazos muchachos le dicen el chino ¡Vame, ¡Vame, ¡vame, vaya tremendo ya que ja. What am que cuando niño le gustaba matar las hormigas con los dedos y ahí nació la visión por el piano y ahora toca jazz, toca salsa con la sonora y descarga su energía salsera con esto que dice así. Bueno, Nice old premier! Let's En ik ga. Oye muchacho, sigue matando hormigas. Así se hace. Uf, mujer, ah. sí, si no nos seguimos, si no nos acompaña con el coro no vamos a seguir Las mujeres van a hacer U uh, y los hombres Al ah. revés, los hombres, las mujeres ah. Ahora vamos a hacer Los hombres, U uh, las mujeres ah. Los hombres, ahorita vamos a hacer Los hombres van a hacer Los hombres, U uh, y las mujeres ah. Los hombres, las mujeres, los hombres. Tienen que hacerlo más dinámico. Vamos a enseñarle, vamos a enseñarle Marmo. Oh, Yo voy a hacer las veces de mujeres y él va a hacer las veces del hombre, ¿ok? Primero van las mujeres. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Los hombres, los hombres, los hombres, los hombres. Las mujeres, uh. Uh. Uh. los hombres, hombres. Uh. Uh. Uh. Compadre la trompeta, ustedes siguen gritando y la trompeta gozando con esto que dice...